Nuestro invitado lleva siempre una tarjeta en el bolsillo Pone algo, cada pocos minutos se la mira Evidentemente siempre o casi siempre pone lo mismo Pero algunas veces en esa tarjeta pone otra cosa Y si pasa eso quiere decir que la realidad ha cambiado Quiere decir que está soñando Y en ese momento cuando se da cuenta Viaja, navega a través de los sueños Y tenemos con nosotros a uno de esos navegantes en de los sueños Un onironauta No podemos decirle su nombre, es un explorador de otros mundos, es un explorador del más allá, es un navegante. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Qué envidia nos estás dando ahora a nosotros y yo creo que a los oyentes también. Es más o menos ¿eh? como he dicho, ¿no? Sí, sí, es más o menos lo que has dicho. Es, es muy conveniente cuando quieres adentrarte en el mundo de, de los sueños, de los sueños lúcidos, hacer pruebas de realidad durante el día para que cuando llegue la noche eh, ya ver las electromecánicas en, en tu comportamiento y poder comprobar si estás durmiendo o estás despierto. Por ejemplo, una comprobación muy sencilla que se puede hacer es intentar tocar las paredes y meter la mano. Es una cosa que puedes ir haciendo durante todo el día, Y llegará un momento en que de pronto encontrarás que puedes atravesar con tu mano la pared. Y entonces es que estarás consciente de que estás durmiendo y que estás soñando. y cuando pasa algo así, qué es lo que puedes hacer? Sobre todo lo primero que tienes que hacer es tener un, un control y ser sosegado. Porque si no, la propia emoción de, de darte cuenta que estás soñando puede sacarte del sueño y hacerte despertar. Lo mejor es que respires tranquilo, Que hagas una comprobación, que no mires fijamente las cosas, si miras fijamente las cosas en los sueños se desvanecen, echa vistazos fugaces a todo, y entonces ya concéntrate en hacer algo que quieras hacer en el sueño, puede ser volar, puede ser transportarte a algún sitio, puedes tener un grupo de, de soñadores e intentar reunirte con ellos, que es una cosa que se hace habitualmente entre los onironautas, -on y, y puedes transportarte a donde quieras, y puedes transformar los objetos del sueño, porque eh, obedecen a tu, a tu control, evidentemente ah. esto no es una cosa que se puede hacer siempre ¿sabes? no es que o sea la persona que, que tiene sueños lúcidos los tiene de vez en cuando con el entrenamiento se vuelven más habituales pero no significa que los puedas tener siempre la voluntad hay noches que podrás y noches que no en muchas ocasiones como decías quedas con otras personas en el mundo de los sueños eso pasa a menudo, eso se puede hacer te has llegado a encontrar con ellos quedas en, digamos, en la vida consciente y en la inconsciente cuando duermes y cuando sueñas y cuando tienes uno de esos sueños acudes en donde has quedado con ellos más o menos, ¿no? Exactamente, hay eh, dentro de, yo te estoy hablando desde, desde la rama del chamanismo tolteca del ensueño, ¿sabes? porque hay también ensueñadores que están relacionados con el mundo del sueño lúcido tibetano, gente que está relacionada con el sufismo, y gente así, pero yo te estoy hablando desde el grupo, desde grupos de chamanismo tolteca, que son grupos que se llaman ensoñadores, eh, si sí se reúnen gente en determinados sitios, incluso sitios que solo existen en el ensueño, que no son sitios reales, que puedas encontrar en la realidad de todos los días. Y si sí se producen reuniones, y, y si sí hay coincidencias entre los relatos de todos los diferentes ensoñadores, ...sobre lo que han visto y sobre lo que han compartido dentro del ensueño. Y para ser un ensoñador hay que tener mucha imaginación, hay que tener una predisposición especial... ...hacéis algo eh, para entrar en ese punto de, de encuentro, me refiero por ejemplo cuando se hace en grupo... O, o incluso se puede hacer con más facilidad si se hace de forma individual. ¿Tienes que hacer algún proceso hasta llegar a ese punto de tener ese eh, sueño lúcido? Eh, vamos a ver, yo creo que si hicieras una encuesta entre todas las personas que conoces, más o menos el 20 o el 30% de ellas te dirían que sí han tenido algún sueño lúcido alguna vez. Eh, prácticamente la totalidad de la infancia los hemos tenido, en lo que ya se nos han olvidado. Lo único que haces con lo que, que tienes que hacer para tenerlos habitualmente es entrenar. Es como cualquier otra cosa. Estamos en una época en la que es muy difícil la perseverancia para cualquier cosa. Pero en este caso es absolutamente necesaria. O sea, tienes que intentarlo noche tras noche sin perder la fe en que puedes llegar a conseguirlo. Y lo acabas consiguiendo. Una vez que lo consigues, otro siguiente paso es el de reunirte con gente en el ensueño. Pero eso es un paso que se da después. Primero lo, los primeros pasos los tienes que dar en solitario. Intentar ensoñar cada noche. Hasta que, lo, hasta que lo consigas. Y en ocasiones, eh, después de ese sueño, cuando se está, digamos, en el masaca, eh, ¿se comparte la experiencia con las otras eh, personas? Eh, ¿Coinciden los relatos? Eh, ¿Todos han vivido lo mismo cada uno su sueño? No, eh, se tienen eh, cuando tienes un grupo de un sueño muy consolidado, se suelen tener con percepciones similares, de hechos similares, no idénticas, porque la forma de interpretar las cosas... Dado que el sueño, además, es muy fluido, que las cosas no son estables en los sueños, eh, difieren de unos a otros, pero eh, la base de los relatos muchas veces coincide. Y eso es lo que se trata de conseguir eh, en el sueño compartido. Eh, tener un punto de encuentro donde varios enseñadores se encuentren y tengan una experiencia conjunta. ¿Dale? que eso es, Esa es la base del de, de sueño compartido. La descripción del sueño lúcido... Eh, es para que, que me aclares por si estoy yo confundida uh -huh. sería cualquier persona que se da cuenta mientras está soñando que es un sueño lo que está viviendo exactamente en, en el momento que eres consciente de, de que estás soñando puede ser por cualquier hecho porque te des cuenta de por ejemplo que hay una, algo, en tu, algo en tu sueño que es absolutamente diferente del mundo real que, que no puede darse en el mundo real y entonces te hagas consciente en ese momento o simplemente porque caigas en el En, el, en la conciencia de que estás viviendo algo que, que, que realmente no puede darse la realidad por lo que te estoy diciendo, porque hagas una prueba de realidad intentas meter la mano en una pared o mires un reloj, por ejemplo los relojes no funcionan igual, los interruptores de la luz en los ensueños no funcionan igual es muy probable que en un interruptor de la luz lo intentes encender o apagar en un ensueño y no funcione la luz uh -huh. es muy fácil que mires un reloj y no funcione o se mueva al revés ...es muy fácil que intentes leer un texto... ...y el texto no se mantenga estable... ...esos son indicadores de que no estás en el mundo... ...en el mundo de la realidad de todos los días. No, eso no, es, está como. claro... Es, eh, el, el, ...más o menos eso yo creo que lo hemos vivido... ...absolutamente todos... ...el Ajá. tema que yo creo que es por lo que... Eh, ...te decía yo que nos das mucha envidia... ...es cuando alguien... ...puede llegar a controlar... ...ese sueño lúcido... ...antes comentabas que cuando se hace mucha práctica... Puedes llegar a cambiar los escenarios, interactuar, hacer transformación. Sí. Ahí es donde eh, eh, difiere ¿no? la dificultad de la persona que, que no tiene esa práctica. Ahí es donde sería, el como decía antes Bruno, esos encuentros que te puedes eh, quedar dentro de ese sueño lúcido con una persona. O sea, que eres tú el que lo está manejando. No es que te estás dando cuenta de que estás viviendo un sueño. Eh, pero es que el primer paso para poder manejarlo es darte cuenta. En el momento que te das cuenta, un siguiente paso ya es el control del sueño. En el, eh, por ejemplo, un, terapéuticamente funciona muy bien, porque gente que tiene sueños lúcidos en una pesadilla puede cambiar la pesadilla y transformarla en un hecho en, en un sueño placentero. Uh -huh. O puedes viajar, que es una cosa que se hace muy habitualmente en, lo, en los sueños, puedes transportarte instantáneamente a donde quieras. Y es una, una sensación maravillosa claro, estás en tu habitación y de pronto puedes estar en el pie y, y te ves transportado allí ¿Dónde, oh, ¿dónde habéis ido para tener esas citas eh, con otros eh, navegantes de los sueños? ¿hasta qué puntos habéis desplazado? porque eh, no hay distancias no, no hay ninguna distancia, de hecho los grupos que yo conozco de soñadores no están ninguno situado cada en la misma ciudad, ni no nada de esto, o sea, el grupo de soñadores puede ser gente de todo el planeta ¿sabes? Puede haber un mexicano, puede haber un, un norteamericano, puede haber un español, puede haber, ¿sabes? no tienen por qué ser gente que se reúna en el plano físico en ningún sitio. Puede ser, eh, por ejemplo, que tú te escribas, te hables eh, con una persona que vive, por ejemplo, en Londres y te quedamos ajá. esta noche en París. Es así, ¿no? claro eh, Así es, así es. Así es. Eh, a, normalmente, fíjate, eh, por la experiencia que yo que yo he compartido, los sitios en los que se queda, en los que se queda no son sitios físicos reales, uh -huh. se queda, hay sitios de ensueño, sabes que son cúpulas, que son pueblos determinados y tal, que no existe nada más que en el sueño y son a los que te citas con esa gente, sabes, uh -huh. y por ejemplo antes comentabas que para terapia que es muy bueno, eh, pongamos uh -huh. el caso Personas que por ciertas circunstancias, eh, tanto su vida cotidiana o a lo mejor alguna enfermedad, un familiar, tienen unas preocupaciones o incluso el trabajo, preocupaciones que en que pues muchas de, de las ocasiones te impide hasta dormir, ¿no? relajarte porque le estás dando vueltas en la cabeza a 50.000 cosas y te impide hasta dormir. Si consigues llegar a tener este control que tú comentas de tener un sueño lúcido y entrar en ese sueño, ¿te da opción a poder arreglar de algún modo ese conflicto interno que tú tienes en tu cabeza? Vamos a ver, no, cuando hablaba del tema terapéutico, fíjate, no me refería tanto al tema de arreglar situaciones de la vida cotidiana dentro del propio sueño, sino a que, por ejemplo, eh, la gente que tenga pesadillas en un momento determinado, si alcanza la lucidez en el sueño, puede transformar esa pesadilla en algo absolutamente diferente. ¿sabes? que no sea ni doloroso, ni traumático, ni que le dé terror, ni pánico. Uh -huh. eh, pero no, no, no tanto que, que te pueda arreglar situaciones de la vida cotidiana por una sencilla razón, porque además para una de las características básicas para, para enseñar o para tener sueños lúcidos es que no debes estar muy cargado de, de la vigilia, ¿sabes? No debes eh, andar con muchas preocupaciones de la vigilia porque si no es imposible. O sea, tienes que, es una, una condición que parece que, que es necesaria, por lo, por lo que digo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es ser ligero, sabes no tener un gran peso encima, porque si te vas con pesos a, la, a dormir, no vas a ensoñar, vas a tener sueños. Hay que, ir que irse te... en la mochila, metafóricamente hablando, hay que irse en la mochila, hay que ir ligero de carga, ligero de peso, perdona, y navegante. Existen muchos uh -huh. grupos de este estilo, quizás no los vemos porque evidentemente no llegan un carnet, pero son más habituales de lo que pensamos, ¿no? Sí, son bastante más habituales de lo que la gente pueda pensar. Hay muchos grupos de, de gente y de soñadores lúcidos, por lo que te estoy diciendo, porque si, te, si, si hicieras una encuesta a tu alrededor entre gente que le preguntara si ha tenido sueños lúcidos, verías que hay mucha más de la que tú te crees. Hay mucha más gente de la que, te, que ha tenido sueños sí. rucidos y que, joder, seamos realistas, tenemos 25 días al año, 25 días enteros, que los dedicamos a tener sueños. O sea, del año, no te estoy hablando ya del periodo dormido, simplemente de Estado REM tenemos 25 días. Joder, son unas buenas vacaciones para aprovecharlo. Es, que es, es que es un mes, ¿eh? Claro, es un claro. mes entero, pensando, sí, sí. nos lo pasamos al año. Entonces intentar con convertir el, el sueño en un campo de entrenamiento y en un sitio donde tener experiencias, pues, hombre, lo máximo que puede sucederte es que no las tengas. Entonces, tampoco es ningún... Ver, yo creo que es una cosa que se ha olvidado, se ha olvidado en, esta, en esta sociedad y que es súper importante. Y es que el sueño siempre ha tenido en todas las sociedades eh, una importancia brutal. Y en esta se ha convertido en una especie de paso de un día al otro, eh, sin mayor importancia y... Y, y es una pena, es una pena porque es un momento muy importante de tu vida, dedicas muchas horas a dormir y muchas horas a soñar y las estamos desperdiciando. Dinos una mínima pauta para ahora mismo, uno de nuestros oyentes que diga, mira, yo quiero intentarlo, eh, con los eh, asuntos y los detalles básicos que podría hacer, aparte de, de eso que hemos dicho, de, de estar relajado, de no llevar mucha mochila, un, unas mínimas pautas que puedas decir, dentro de esos 25 días al año, que por lo menos alguno, pueda tener un sueño lúcido pues eh, aparte de las pruebas de realidad que os decía antes que eso son para hacerlas durante todo el día en la vigilia para que luego se conviertan en algo tan mecánico que lo puedas hacer en sueños y te des cuenta cuando estás soñando de que estás en el estás soñando directamente aparte de eso un, una buena práctica es el diario de sueños es tener al lado de la cama Eh, ...un cuadernito con un lapicerito... ...y apuntarte... ...o, o ahora que estamos con los móviles... ...directamente con la grabadora del móvil... ...intentar en cuanto te despiertes... Eh, ...grabar todo lo posible... ...de lo que recuerdes de los sueños... ...porque mientras más intentes recordar los sueños... ...más fácil es que los hagas lúcidos... Uh -huh. ...luego directamente que cada noche al acostarse... ...hagas el propósito... ...no un propósito de ponerte deberes, ...no, simplemente intentar... Eh, fijar tu atención en el hecho de que tienes que ser consciente en el sueño y que quieres recordar tus sueños si eso lo haces habitualmente al final recordarás tus sueños Navegante, mil gracias por compartir con nosotros y con todos los oyentes las experiencias que has tenido en el mundo de los sueños a través de los cuales has navegado, muchas gracias y mucha envidia ¿eh? y Te sueños igualmente, muchas gracias